El Ángelus. Guía, el Ángel del Señor anunció a María. Pueblo, y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Guía, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Pueblo, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Guía,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 Oración. Infunde Señor tu gracia en nuestras almas para que los que por el anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo, por su pasión y su cruz seamos llevados a la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro. Amén.